finales del siglo 20 y principios del siglo 21 ubiquemos una geografía cualquier país ahora iniciamos por recolectar datos duros reales comprobables factibles de ser cruzados de modo que informaciones diversas procedentes de fuentes distintas sobre un mismo aspecto social nos brinden una certeza ahora supongamos el sistema capitalista y es bueno, omnipotente, omnipresente, eterno a partir de su génesis, dígase por ejemplo su Big y la revolución industrial, infinito, inmortal, con capacidad regenerativa y capaz de adecuarse y modificarse. Como científico social usted puede optar claro, cantarlo hasta Satanónífico ser o rediseñar su concepción y verlo como una bestia romar o puede tratar de explicarlo, de dar cuenta de su genealogía, su funcionamiento, su modo modus y decimos los zapatistas y los zapatistas, que pensamos, tal vez erróneamente, que el capitalismo es un crimen, el más horrendo, cruel y peligro, terrible en la historia de la humanidad. El zapatismo piensa que para entender lo que ahora pasa, hay que analizar la genealogía del capitalismo, o sea, cómo nació, cómo era, qué ha cambiado, qué permanece, qué realidades permanece y cuáles y por qué y cómo surgen. Me ayudaría mucho entender lo que sucede ahora en el sistema, entender lo que sucedía a finales del siglo 19 Por lo tanto, la producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción minando al mismo tiempo las dos fuentes orig originales de toda riqueza, la tierra y el hombre. Es el capital pero no digo no El capitalismo no sólo produce riquezas, avances científicos y tecnológicos, también produce miseria, destrucción y muerte. El sistema crea trabajadores improductivos, sirvientes que no producen riqueza, su trabajo es atender las necesidades su y no de los poderosos. Curioso, pero no mucha semejanza con los mozos y esclavos y esclavas en las cintas de haciendas de los que nos platicó la Comandante Amelia. Y no solo, también hay un desplazamiento de mano de obra calificada que pasa a ser inútil u obsoleta por otra mano calificada. Por ejemplo, las taquimeganógrafas y las mecanógrafas, los carteros y el servicio postal, para los que tienen alrededor de 20 años. Antes escribía en máquina, en máquina de escribir, no... Por eso los errores le dieron ¿no? aquí. Bueno, había gente que esa era su profesión, estudiaba para eso y ese era su trabajo. Las taquimeganógrafas, se lasco que mayoritariamente eran mujeres, tomaban el apunte que dictaba el jefe o el patrón, y para no tardar mucho en escribir, desarrollaron un lenguaje figurado, eso ya no existe porque parece estar la grabadora y el procesador de textos. Entonces esa gente quedó descalificada con el avance del capitalismo. El espacio de producción se llena y se vacía continuamente, cierto, pero va dejando remanentes los viejos y los calificados de antes. Las ayudas o programas sociales tienden a paliar este fenómeno, lo mismo los programas de financiamiento a la nano, micro y pequeña empresa. Una pequeña empresa. Como si fuera una gran aspiradora, el capitalismo absorbe fuerza de trabajo y la abundancia, les extrae todo lo posible hasta dejarla solo en huesos maltrechos por la piel. Luego le pone el botón de escusa y arroja millones de desocupados, como en las grandes guerras que van absorbiendo productos, soldados, armas, territorios y van arrojando escombros y cadáveres. La maquinaria capitalista es también y sobre todo una maquinaria bélica de guerra en contra de quienes trabajan. El capitalismo, dice el zapatismo, es guerra, y en su etapa actual el capitalismo es una guerra contra la humanidad entera, contra el planeta entera. entero, perdón. Como recordó el subcomandante insurgente Moisés en una de sus intervenciones en este semillero, el sistema capitalista nace chorreando sangre y lobo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. Y él puso, a ver si saben quién lo dijo y en dónde, es de Karl Marx en el capital. En suma, lo que el pensamiento crítico parece descubrir en la genealogía de la hídra, se puede resumir en una palabra, guerra. La guerra no sólo está en el origen del sistema capitalista, está en todos y cada uno de sus altos cualitativos. La guerra es la medicina que el capitalismo le administra al mundo para curarlo de los males que el capitalismo le impone. Un recogedor de lluvias o de balones es lo mismo, Eduardo Galeano lo sintetizó así. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de, confes de confesar, yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y pocas dudas, si tanta mentira no alcanzara, Ahí están los medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para, con, para justificar la conversión del mundo en un gran maricomio y en un inmenso matadero. Pero no solo señalando sin querer o queriéndolo, Eduardo Galliano agregará «La guerra se vende mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing marketing y la opinión pública es el target». Por ahí se dice y se repite que en las guerras nadie gana, falso. Y no sólo hay quien resulta vencedor en un conflicto, hay también quien gana, sin importar quién sea el vencedor y el vencido. Y no me refiero solo a la gran industria almamentista, que puede producir mercancías de muerte que exigen ser renovadas continuamente y que necesita precisamente de guerras para mantener su producción, sus ventas, sus ganancias. Incluso podemos descubrir, siguiendo la genealogía del capital, que no pocas veces ha sido la guerra el camino para salir de sus crisis. El mercado de esa industria es la guerra, obtiene ganancias de la destrucción y la muerte. Claro, ahora parece que Gracias a esa terrible máquina creativa que las empresas armamentistas son las mismas que se ofrecen para reconstruir lo destruido. Esta destrucción que el zapatismo ha señalado, como una de las características de la guerra en curso, consiste en que a diferencia de Artaño, no sólo se trata solo de destruir y derrotar al contrario, también hay que destruir totalmente el territorio conquistado. El páramo resultado de una guerra es una mercancía también y también lo es la reconstrucción es como si llegaran a colonizar un nuevo territorio de modo de modo que lo que puede organiz, que se puede organizar desde su nacimiento como si en un terreno baldío pudieran decidir libremente dónde va la fábrica, dónde el comercio, dónde la vivienda, dónde el ocio pero no solo debe ser destruido, el territorio debe ser despoblado eliminando así no sólo a las loas indeseables, rebeldes, los atroas, también a quienes no tienen nada que ver. Miren, hace tiempo los ejércitos de las grandes potencias desarrollaron mucho sus llamadas fuerzas especiales y las armas de precisión. El sentido de estas tropas y armas era el poder dar golpes quirúrgicos, es decir, poder eliminar la amenaza, sin el traumatismo de un ataque en forma que trae aparejado las protestas de los siempre molestos pacifistas y defensores de los derechos humanos. Bueno, pues ya no. Ahora lo que les interesa es producir la mayor destrucción posible, la mayor cantidad de muertes desaparecidos y desplazados. Las llamadas víctimas colaterales no son tales, son también objetivos militares, Tarches, les dicen los manuales de los distintos ejércitos capitalistas. Después de despoblar un territorio de sus habitantes, llegan las grandes empresas ya con sus cuadros calificados y domesticados. La población local que permanezca será utilizada para los trabajos peor pagados y es, y es tratada como extranjera en su propia tierra. Se ordena la sociedad en ese territorio. Así se comprende el otro elemento que el zapatismo señala como característica de esta guerra mundial, el despoblamiento. En síntesis, la guerra capitalista busca la destrucción, despoblamiento y simultáneamente la reconstrucción y reordenamiento. Pero dije antes que no me refería a la industria armamentista. Quien gana por encima de todo, sin importar quién es vencedor y quién vencido, es el capital financiero. Desde hace casi 20 años, hemos seguido el desarrollo de este criminal, el más feroz, inhumano y cruel que el mundo en toda su historia ha conocido. Elías Contreras, un indígena que hace trabajo de comisión de investigación, que es el equivalente a lo que ustedes conocen como detective, fue enviado a obtener más datos. A diferencia de Sherlock Holmes, Elías Contreras nunca te explica cómo es que analiza la escena del crimen, cómo induce y deduce de sus modos, los modos de los implicados, de qué ciencia se auxilia para obtener sus conclusiones. Aclarado esto, entenderán que no les diré cómo se obtuvo lo que les voy a relatar, por la sencilla razón de que lo ignoro. Les presento solo un extracto del informe de otro telescopio orbital aunque este sí es mero zapatista. Bueno, sí, pues te digo que el de la paga dijo. Se equivoca usted si cree que estamos detrás de los atentados terroristas de uno y otro bando? Tampoco tenemos que ver con con si se inventan o prueban nuevas armas. Mire usted, cuando hay una guerra, nosotros les prestamos a ambos bandos todo lo que quieran. No nos importa si es para comprar armas, balas, vehículos. No nos interesa si es para realizar atentados o evitarlo Todo nos interesa que nos deban y mucho. Sí, sabemos que no pueden pagar, ni ahora ni nunca, pero no esperamos que nos paguen. Mire, a nosotros no nos importa quién gane esa guerra, ni si es de izquierda o ni derecha, si es fundamentalista o liberal. Lo que nos importa es que el gobierno que resulte Y en general eso que todavía ustedes llaman Estado, nos deba. porque Es sencillo. Quien decide en realidad lo que ocurre en un país o en un territorio, nosotros decimos en una sucursal, es quien es el acreedor, el que tiene la deuda. El que debe, el deudor, tiene que hacer lo que le decimos. Si no, pues bueno, siempre hay un bando opositor dispuesto a suprirme. Entonces... Sin las molestias de las elecciones, las burocracias, los escándalos de corrupción, etcétera Nosotros somos quienes mandamos en esa sucursal, en ese Estado, en ese continente. Por eso nunca seremos señalados por la justicia. Es otro, otra, quien impuye el arma, quien dispara, quien hace el desalojo, quien es gobierno. ¿Quién nos deben? Todos y cuando digo todos no solo hablo de todos los gobiernos y sí, también desde Estados Unidos también nos deben los grandes medios de comunicación las grandes empresas industriales y comerciales incluyendo el armamentista las iglesias de todas las religiones los partidos políticos es más, hasta los bancos nos deben todo podemos dictar líneas editoriales subir o bajar santos, líderes, caudillos, ciencias Todo. No importa que no aparezcamos, que no nos mostremos, que no salga nuestro nombre en la lista de los más ricos. ¿Sabe usted eso de que, que dicen que el que paga manda? Es verdad en parte. En realidad, si dijeran, el que presta manda, sería más cierto. Eso que dicen los fuken zapatistas, no supeías como producir eso pinches zapatistas, no verdad, no, nada, no, nada, no, no, no, no. eso que dicen los poquins zapatistas de que el pueblo manda y el gobierno obedece, acá es el banco manda y todos obedece sí, claro, de verdad no tienen un préstamo, tenemos plazos de pago muy amplios, hasta de siglos, no, bueno, ya saben dónde encontrarlo, pues sí, eso dijo el mandón ese, Yo estaba un poco anticabronado por lo que decía Y porque el pinche disfraz del partido político me daba comezón por todos lados Y luego pues me puse el paliacate como corbata Pero creo que se veía un otro No, a ese cabrón no le importa cómo vas vestido Lo que le importa es que salgas de ahí con un, con un debe Y la pinche comezón donde quiera Más peor en mí ese como se llama Así que en el elevador me quité toda la ropa Sí, me salí encuerado y ahí caminé en pelotas no, nadie dijo nada y me miraron siquiera fuera de esa casota todos caminan con la vista baja cotequé el informe cotejé el informe de Díaz con otros informes otro telescopio orbital reportaba que la deuda mundial actual equivale al 286% del producto interno mundial es decir, se tendría que juntar casi 300 veces toda la producción del planeta Tierra para equilibrar. Todos los estados nacionales y sus respectivos gobiernos están en la lista de deudores. Todos. Así como las grandes empresas industriales y comerciales. ¿A quién le deben? Ya no se sabe. La organización del mundo financiero escapa a la imaginación más heterocida. Sí, sí el capital financiero. el tumba o asciende gobiernos, aparece o desaparece países. Lo mismo está detrás de un desalojo habitacional que de una invasión de maquinaria constructora. ¿De qué vive? ¿De dónde saca la paga? Bueno, deudas y especulaciones. Hace unos días escuchamos aquí que se está obteniendo ganancias sin explotar la fuerza de trabajo. También escuchamos que la ganancia sólo se obtiene de la explotación de la fuerza del trabajo. Lo que el zapatismo ve es que es la paga, el dinero, quien esconde la contradicción. La ganancia obtenida de la especulación no representa riqueza, la que se obtiene del trabajo sí. Esta diferencia se oculta detrás de la forma dinero. Le preguntamos a un economista, el que está sentado aquí a mi lado, el compañero Luis Rosano Redondo, ¿qué significa que mucho dinero circule sin representar riqueza? Porque nosotros indubimos que eso va a provocar un desmadre económico en todo el planeta. Él nos respondió, está cabrón. Nada, no es cierto. Nos dijo, nos dijo lo siguiente. ¿Existirá dinero que no se encuentre respaldado por trabajo y que genere ganancia? Sí, existe dinero que no es producto del trabajo y está generando ganancia a nivel mundial. En la actualidad, el sistema capitalista ya no se sostiene solamente de la ganancia producto de la explotación del trabajo. Ahora, el capital financiero usa dinero ficticio, sin respaldo alguno, exige ganancia obtenida por diversos métodos. Uno es la apropiación del trabajo futuro que queda empeñado en los bancos. O sea que vamos a trabajar para poder pagar y en lo que llegamos a pagar eso ya crecieron los intereses y así. Ya mezcladísmo eso, ¿no? De la ganancia que genera actualmente la explotación del trabajo el capital financiero se adjudica, o sea, se roba, una proporción mayor a la de los diversos capitales que intervienen en la explotación directa del trabajo. Y está también el dinero de la circulación que se obtiene por altas tasas de ganancia producto del crédito y del rédito, o sea, del préstamo, teniendo como objetivo fomentar el desarrollo ficticio de los países, puesto que no tiene como respaldo el trabajo. Más crédito no significa mejor vida, significa empeñar por generaciones el futuro. A nivel mundial, 10 bancos concentran el endeudamiento de las naciones. Preguntémonos e imaginemos, ¿qué pasará si cada vez existe más dinero en circulación que no tenga como respaldo el trabajo? Si la lógica de las naciones se sustenta en el sobreendeudamiento, o sea la deuda, y la riqueza ficticia, o sea, la especulación, colocará a los trabajadores en una lógica de sobrevivencia, incrementando sus endeudamientos con bancos y siendo super explotados, provocando que sean empeñadas las siguientes generaciones de trabajadores. Bajo esta lógica del capital, las, no, las naciones pondrán como garantía sus recursos naturales, o sea, aval para obtener un préstamo es el territorio de una nación. En las últimas décadas hemos visto colapsos financieros en varios países que generan una reacción en cadena a nivel mundial, a la que se les ha llamado en ocasiones el efecto vodka, el efecto dragón, el efecto tequila, que no hacen sino evidenciar por un lado las consecuencias de la generación de dinero ficticio que llega a un punto tal de divorcio con la producción que termina en crisis. Entonces nos explica las tres formas que tiene el capital para el capital financiero para apropiarse. La primera depende de tasas de explotación igualmente altas para los trabajadores asalariados, ya que tienen que generar tanto la ganancia de quienes los explotan como del capital financiero porque hay que apagarlo. La segunda tiene que ver con el crédito y la generación de dinero ficticio, forma que estalla en crisis, cada vez más frecuentes, de mayores proporciones, lo que va a dejar grandes porciones de trabajadores de todos los países expulsados de la economía. La tercera es la barbarie total, porque es una forma donde ni siquiera se le la producción o el crédito, sino al despojo fin y llano de los fondos de consumo obrero. Esta será no sólo en las pensiones y jubilaciones, también vía las cuentas de nómina, las tiendas banco, como el banco Walmart, etc. En la combinación de estas tres formas, se asoma un panorama donde el capital dispone y decide cada vez más sobre la producción por un lado y sobre el consumo por el otro. La cuarta es es un crecimiento desmedido tanto del empleo informal y del número de trabajadores, empleados, profesionistas y campesinos sin trabajo. Dice él, nos explica él que si sigue esta lógica y se ve que va a seguir, van a quebrar países enteros junto con su población. Y nos dicen que va a haber un incremento de la población migrante, aceptando de un lado para otro, buscando trabajo, ...de casi el 40% de la población mundial. Me quedé pensando en eso, un incremento de migrantes equivalente a casi el 40% de la población mundial... ...dice las cuentas y eso serían casi 3.000 millones de personas. 3.000 millones de personas sin trabajo, sin tierra, sin patria... ...de angulando de un lado a otro. Vemos entonces hasta ahora que sí, que la Libra ha mutado en los últimos años aunque es necesario estudiar su genealogía. Pero si todo cambia, ¿qué es lo que no cambia? ¿Cuál es la cabeza primaria de la hidra? ¿O es la hidra entera lo que no cambia, sin importar la fase o el estadio en que se encuentre? Etcétera. Hace muchos años, en la noche permanente de la clandestinidad, el finado Submarcos escuchó esta anécdota. Un indígena en la ciudad se esforzaba en aprender nuevas palabras en Castilla, que es como se le nombra la lengua del español en algunas comunidades. En algún lado, el indígena escuchó o leyó la palabra, etcétera Fue entonces a preguntarle a su tutora qué quería decir esa palabra. La tutora está ocupada en otras cosas, porque la lucha no son solo los tiempos luminosos, sino también y sobre todo la aparente sombra de lo cotidiano, porque la luz y la sombra se deben mutuamente, ni una sin la otra. A las prisas, la tutora le respondió, es como cuando tienes muchas cosas que no sabes cómo decirlas. El indígena quedó satisfecho. El aprendizaje de la palabra había sido menos traumático que cuando pensando que era pasta de dientes, usó el champú para lavarse los dientes. Fue entonces a la escuela donde trataba de aprender alguna técnica. Sabedor de que para aprender debía relacionarse con otros, se tragó el terror de no saber hablar y de no entender lo que los otros decían y se acercó a un grupo de estudiantes que aplicaban, que aplicaban El tema era un caso de corrupción. Alguien notó que el indígena se había incorporado al grupo y le preguntó ¿Y tú qué opinas? El indígena sonrió porque al fin le preguntaban algo que podía responder. Mira, dijo, yo solo te digo, etcétera <coughs> Apenas sido unas jornadas, el gato perro nos indigró un cuento absurdo, tal vez para reiterar su esencia, y terminó demandando que las ciencias sociales aprendieran cuatro palabras. No lo sabemos todavía. Bueno... En las autodenominadas ciencias sociales sí conocen las cuatro palabras, pero las sintetizan en un concepto científico claro, etcétera Yo sé que los policías del pensamiento dirán que no se está haciendo serio, que esa palabra no es un concepto, puede ser, de hecho el zapatismo no ha brillado su solidaridad analítica. Pero para nosotros, nosotras, esa palabra ha llegado a ser un concepto fundacional del desarrollo de las ciencias sociales. Su genealogía, es decir, su, de, su accidentado desarrollo para explicar, es decir, para dar cuenta de la historia, se puede también preferir al esfuerzo continuo por ir acotando esa palabra con nuevos elementos, categorías, conceptos, teorías. Si en sus inicios, a la pregunta de por qué un hecho social, la ciencia social, solo respondió, yo solo te digo, etc., a lo largo de los tiempos ha ido ampliando la respuesta, y al final, el final de cada tramo es… etcétera. Aunque también funcionan muy bien los puntos suspensivos. Según nosotros, nosotras, zapatistas, lo que ha ayudado a ir reduciendo esa palabra infinita, ha sido el pensamiento crítico. Es más, uno de los textos fundamentales de las ciencias sociales se llama así, Crítica de la Economía Política y fue escrito en colectivo por alguien que perteneció a esa raza que cada tanto es traída escena como coartada del insulto o la apología, la judía. Yo pensaba que era hombre hasta que un buen día llegó la insurgenta erika a decirle al finado sub que había leído un libro de una tal Carla Marx. Así que para no meternos en problemas todavía, dejemos de lado la cuestión de género. El poder Y con esto me refiero no sólo al poder económico, sino a esa ya entrecara maraña en la que se articulan economía, política, ideología, tecnología, ciencia, etcétera. Tiene una técnica que se usa para neutralizar, que usa para neutralizar los miedos de la cosa. Hay una serie de estatuas fantasmagóricas en los museos de arriba que cada tanto son sacadas afuera, cumplen su función cada amenaza que percibe es neutralizada con la ayuda de los casilleros que abundan en los medios de comunicación. poco no hago aquí la distinción entre medios de paga y medios como se llaman. El poder tiene entonces la técnica, no, se dice el software, para acomodar en su alacena sus formas de explicar la realidad. En el estante de los sismos abundan tipificaciones de lo que percibe como amenaza, como si quisiera de esa forma exorcizar esos demonios que pululan en el abajo que los desafía. El poder, a través de los medios, define, es decir, clasifica, en casilla lo otro que no comprende. Y no lo comprende porque el poder no puede entender que alguien se atreva a enfrentarlo, porque la transformación social, y con ella el pensamiento crítico, es esencialmente eso, un desafío. Un compañero pensador dijo hace tiempo que uno de los problemas que enfrentaba el científico social era el miedo, el miedo a perder la beca, la plaza, el estatus, pero sobre todo el miedo a hacer el ridículo, que el lanzarse al análisis crítico era una aventura en la que era más que probable caer mal parado y que la academia estaba formada por caníbales hambrientos dispuestos a lanzarse sobre el primer caído. Tal vez por eso es ahora más cómodo el pesimismo ilustrado, el cinismo con notas de pie de página en el que abundan y redundan las filosofías posmodernistas que invaden las redes sociales, los partidos políticos, el yo me conmigo elevado a categoría científica. El auge de las pseudociencias es también síntoma de una crisis terminal. Allá arriba, el análisis el debate sobre categorías y conceptos, la discusión y profundización de la teoría se semeja ahora no a un moderno supermercado donde con música de fondo se escogen los nuevos productos importados. Más bien parece uno de sus mercados viejos donde los marchantes y las marchandas gritan y se pelean por precios, calidad y frescura de lo que ofertan. En la bulla se confunden unos y otros. Claro, estoy siendo injusto estoy generalizando pero no porque así ofrezca la acepción para que quienes escuchan y leen digan cierto pero no se a mí. para hablar de la academia miro para hablar de la academia en esto miro hacia arriba cuando miramos al pensamiento abajo no dejamos de ser críticos y desconfiados pero ese pensamiento nos alimenta claro a veces nos hace daño Y no faltará la ocasión en que nos produzca eructos, incómodos y mal vistos, sobre todo si nos hacemos palabras. Pero nos han alimentado, nos han nutrido. Sus palabras de ustedes, sus conceptos, sus análisis, no pocas veces sus desvaríos, nos han provocado, nos han hecho pensar. Han sido bofetadas que nos alertan. Ya antes lo hemos dicho, el pensamiento crítico que buscamos, la teoría juez, pues, no es la que nos aplauda o nos codifique, sino que la que la que nos ayude continuamente a explicarnos, es decir, a entender nuestro lugar en el mundo. Pero pero no solo. Sabemos que no basta en olvidarnos, que como ya les ha platicado en su comandante insurgente Moisés, no es de ninguna manera condescendiente, descendiente porque hay que decirlo las críticas más feroces y concesiones que y sin concesiones que hemos recibido tienen el hoyo el calendario y la geografía zapatista sabemos que no basta que debemos asomarnos a otros luz mundos aprender a escuchar sus sonidos propios pero tampoco basta sabemos que necesitamos de herramientas para hacerlo como zapatistas que somos en un Hemos tenido desde aquel incierto 1 de enero de 1994 el privilegio de la palabra compañera de pensadores y pensadoras. Y digo compañera, porque desde los inicios de nuestra lucha diversos científicos sociales han pronosticado nuestra derrota y desaparición. En los primeros días dijeron, es cuestión de horas. Pasaron los días y volvieron en unos meses pasaron los meses y dijeron años, a los 10 años ya estaban rabiosos, nos amenazaban, insultaban y calumniaban, pues que se cree estos pinches indios que desafían los análisis revolucionarios, a los 20 años de plano se enfermaron murmurando, ahí siguen malditos y peces malditos, si mis estudios indican lo contrario, lo que pasa es que esos indígenas no han estudiado marxismo-reminismo, eso, son anarcoma o estalinistas voy a escribir un artículo sobre eso y digo la palabra compañera y no la alcahueta o la palabra cómplice mafiosa que nos holapa a todos tampoco la palabra mercenaria que simuló cercanía cuando las modas y modos así lo referían y luego huyó con cobardía cuando descubrió que el zapatismo también lastima que hiere es como un erizo que te espira por donde lo tomes, que su aprendiz imperdonable es, y tú qué, que se negaron a responder. La palabra compañera también lucha, tiene su modo, su tiempo, su espacio. Han tratado de entendernos y explicarnos. Claro, es evidente que han fracasado una y otra vez. Pero no es por su mirarnos que los llamamos compañero, compañera, Compañeroa. es por su mirar los mundos por el desafío que le plantean que le plantan a las modas y modos del pensamiento de arriba por su pensamiento crítico que nos impulsa no solo a tratar de pensar también nosotros, nosotras zapatistas también a ir redactando el apunte para el testamento ellos, ellas, elloas los virtuosos del lenguaje hecho palabra filosofía, canto, música, pintura, teatro, cine, literatura, poesía, escultura, danza, ciencia, laboratorio, cátedra, investigación, en fin, las ciencias y las artes. Porque bueno, creo que ha sido evidente a lo largo de estos más de 20 años, para los zapatistas el lenguaje es también una forma de resistencia y rebeldía, de lucha. Son compañeras, compañeros, compañeroas que queremos mucho, los cariñamos pues, como decimos acá, ¿Sí? las queremos casi tanto como el final de los submarcos se quería a sí mismos, ah, no es cierto, tampoco tanto, ¿eh? no más. pero si sí, quisiéramos tenerlos, tenerlas con más frecuencia acerca de nuestro, aunque claro, les decimos que esperamos que nunca nos falte su palabra, su ciencia, su arte, porque tengan la certeza de que acá, en las montañas del sureste mexicano, esas palabras alimentan también la rebeldía y la resistencia. Gracias, su italiano mayo 8 del 2021.